Hola, buenas tardes, Diana, Merche. Bien, voy a empezar ya con la primera pregunta que tengo preparada hoy, que dice así, esta quedó de la anterior que decía Enrique, ¿sería un ejercicio a medio camino de los fondos en paralelas, las flexiones con agarre en paralelas? Es decir, tenemos las flexiones normales que hacemos el apoyo... Eh, pues en el suelo con los, con los brazos extendidos y las flexiones con el agarre este de paralelas o las push ups también se llama el agarre es como una barrita que cogemos aquí ¿vale? sí que cambia la postura de las manos es decir, porque sobre todo de las muñecas porque quedan en este en un plano diferente ¿no? No, sobre todo la muñeca no trabaja no trabaja penas ni flexión ni, ni la retamos, sobre todo nos vienen en guay como vimos hace un par de directos creo que fue para el tema cuando tenemos un problema de las muñecas, pero al no cambiar el, el rango de movimiento tampoco creo que tiene gran diferencia, me explico si yo puedo hacer, por ejemplo 10 flexiones normales eh, con, el, con el apoyo normal con el otro agarre igual me puedo hacer 10, pues porque me cuesta me puedo hacer 8 me puedo hacer 12, vale pero realmente no va a haber diferencia, eh, los fondos en paralelas o los dips, sí que tiene diferencia ¿por qué? porque porque cambia la intensidad del ejercicio y porque cambia el plano del ejercicio, del movimiento, es decir, yo en los fondos en paralelas empujo hacia abajo y en el, por ejemplo, en los fondos pino pues empujo hacia arriba, ¿vale? Ahí sí que hay una diferencia real. Es más, si yo pudiera hacer los fondos en paralelas, imaginaos en dos cajones altos, en una o en dos repisas, eh, sí que hay mucho más cambio a pesar del apoyo de las manos ser el mismo en el sentido de de la muñeca y no cambiar el agarre, ¿vale? O sea, con lo cual eh Sí que es diferente, sí que se parece un poco más a los fondos en paralelas, pero en esencia el ejercicio apenas cambia, ¿vale? En el último AC2 creo que discutíamos un poco con Luis, ¿no? debatíamos que él decía que llegas un poco más en el pecho, es decir, te permite bajar un poquito más, pero la diferencia es muy pequeña, seguramente las agujetas vengan más de no estar eh, preparados a esa pequeña modificación que que porque hay una diferencia real, ¿vale? Entonces, eh, no es que estén mal, ni mucho menos, las, las flexiones con ese tipo de, de anillas, pero, eh, perdón, con ese tipo de, de agarre, pero eh, tampoco es una diferencia muy sustancial, ¿vale? Entonces, si las tenéis, pues que pues, apetece utilizarlas, no están mal, ¿vale? Sí que a mí no me gustan demasiado porque veo interesante el también trabajar el tema de la muñeca, como hemos visto alguna vez, hablando del paseo del oso para fortalecer esas zonas, ¿vale? Entonces... Que lo, queréis, que lo queréis utilizar, genial, que tenéis un problema de muñeca y un problema crónico y lo vas a utilizar siempre, bueno, pues vale, que tenéis un problema puntual, también nos viene bien, ¿vale? Pero yo no me compraría ese cacharro específicamente, porque ya os digo, veo que hay otras opciones y que tampoco aporta demasiado interés, salvo que tengamos un problema real en las muñecas. Bien, continúo, si hay alguna pregunta me decís, me levantéis la mano o me saludáis por ahí, vale, de momento no hay nada, bueno, pues yo sigo. Siguiente preguntábamos a ver, eh, este la hace Diana, que está por ahí. El aceite de oliva lo compro siempre virgen extra, me da confianza si declara la variedad de oliva, por lo que al final siempre compro el mismo de arbequina o arbequina picual. La mayoría de aceites aquí en Alemania no declaran la variedad. ¿Es muy de gourmet, de snob o realmente tiene mejor calidad si son de una o varias variedades declaradas? Diana, bien, como vimos en hablando con... ¿Ricardo? ¿Era Ricardo o Rodrigo? Ya no me acuerdo. De directo del olivar, que de hecho os invito a que veáis en las en los episodios del podcast mijimencasa.com barra podcast, que además ahora cambia un poco la, la web y se encuentra en los podcasts un poco más difícil, pero está abajo, ¿vale? Y si no, mijimencasa.com barra podcast. En, eh, podéis mirar ahí y escuchar los episodios, pero te cuento. Diana, realmente la variedad, además como nos dijo él, no es un problema. Es decir, tú puedes tener una variedad que sea menos suave, por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, pues yo co cojo una, un aceite de por aquí, de la alcarria, que es eh, más más ácido, pero puede, en cuanto a salud, tener más antioxidantes o más eh, micronutrientes, de estos que hemos hablado, que hay un montón, tocoferoles y demás cosas, que sea más interesante eh, por tema saludable, ¿vale? Y la variedad es una variedad que no es conocida o que no es una variedad famosa o de o gourmet por así por así decirlo, vale, es un aceite que igual está menos rico porque es más más duro para el paladar que una variedad pues de Jaén, que el aceite pues es más suave y que a nivel de salud pues igual no es tan tan tan bueno porque si analizamos realmente los micronutrientes, no es que sea malo ni mucho menos, ¿eh? no estoy diciendo eso. Pero que en este sentido lo de la variedad, el tema de salud no es una cosa eh, a tener en cuenta. Sí que es cierto que probablemente pues a lo mejor si compras un aceite de marca blanca si es virgen extra está bien etiquetado, pues igual es un poco peor en cuanto a, al tema de la variedad, sobre todo además si la variedad nos cuesta un poco encontrarla y es un mercado un poco, pues no sé cómo será en Alemania, pero a lo mejor el aceite viene uno de por ahí, yo que sé, de otros países que a lo mejor son menos exigentes en el tema del etiquetado. Si acaso fuera por esto, puede ser interesante. Pero aquí en España, el tema que sea de una variedad o de otra, nos va a importar a lo mejor al tema de sabor, de matices sensoriales, por decirlo así vale porque nos gusta más, para mí me gusta más lo que dices tú, la arbequina, por tal o por cual, de hecho hay estudios que en alguno pues eh, analizan marcas concretas, no denominaciones de origen concretas, pero a nivel de salud no tiene por qué ser mejor, dentro de la misma categoría vale de aceite de oliva de origen extra un aceite con una denominación de origen o una como, como has comentado aquí eh, una variedad que, que otra vale bien pues continúo voy un poco a toda velocidad pero bueno continúo a ver siguiente pregunta dominadas supinas es normal que me cueste mucho menos hacer una dominada cuando hago el agarre supino que cuando lo hago pero no ya hago bien esta, esta pregunta es interesante vamos a verlo he traído la barra para mostrarlo un poco a ver esto ya lo lo tenéis que saber que ya sois expertos dominadas Esto nos valdría casi para el remo invertido también, pero dominadas. Agarre prono, es decir, las manos miran hacia adelante. Y agarre supino, las manos miran hacia eh, nosotros. vale Son las llamadas dominadas de bíceps. Eh, a nivel muscular la activación es no es significativo, vale que sea más de bíceps o de menos, dependiendo del agarre. Pero bueno, son las llamadas así. Entonces... Mm, me dice Iago, y es algo que, que normal, Iago está haciendo ahora en torno a un par de dominadas en el entrenamiento, que además luego luego lo vamos a ver, que cuando él hace las dominadas con el agarre supino, es decir, las manos mirando hacia, hacia, hacia él, le cuesta menos que cuando hacemos el agarre prono, bien, esto en rangos bajos de repeticiones es totalmente normal, debe ser que anatómicamente los seres humanos o el 90% este porcentaje me lo invento porque tampoco lo sé, porque pero vamos, la gran mayoría de gente pasa eso. En rangos bajos ahora veremos una diferencia. Eh, nos cuesta menos hacer el esto imagino que también se habrá aparecido entre un invertido, ¿vale? Un ejercicio de tirar, digamos que nuestro cuerpo está mejor hecho para tirar eh, con las manos mirando hacia nosotros, ¿vale? Tirar de o o de un objeto o lo que sea, que con las manos mirando hacia adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya el, no, el codo no está tan extendido o sea, A ver, el codo está extendido, ¿vale? Y, y si lo hacemos bien, lo vamos a extender Pero digamos que eh, igual hay menos rango de movimiento Se activa músculo más fuerte, realmente no tengo una respuesta Pero el caso, eh, y la realidad es que cuesta menos ¿vale? Entonces, hago eh, es totalmente normal ¿Qué pasa? Que cuando estamos empezando con las dominadas O niveles intermedios Esto eh, eh, eh, o sea, nos va a costar menos con las con el agarre supino con el bíceps mirando hacia nosotros, perdón, con las manos mirando hacia nosotros. Pero cuando hacemos ya rangos altos de repeticiones y por ejemplo, ya voy a una posición de bombero, ¿vale? Pues pones un ejemplo así claro, 20, 25, 30, 40 repeticiones, ¿qué pasa? Que ahí es mejor el agarre prono, es decir, me voy a hacer más repeticiones con el agarre que antes me tenía menos fuerza que cuando tenía más. ¿Por qué? Porque al ser tantas repeticiones vamos a estar colgados en la barra Pues fácilmente uno, dos, 3 minutos vale Entre repetición y repetición Sobre todo si nos hacen pararnos Entonces el agarre eh, Cuando estamos col colgados de la barra Totalmente estirados y relajados El agarre prono Es como que más favorece esto vale Imaginamos colgarnos así La posición de los hombros es un poco más forzada Y si hacemos muchas repeticiones Y si ya os digo, estamos dos minutos ahí colgados Va a ser más difícil aguantar en esa posición Además con el agarre prono Nos podemos relajar como más tiempo y estar ahí colgados de forma más fácil. Entonces, cuando lo importante es el agarre, digamos como si fuera fondo, ¿vale? Lo otra velocidad y esto es fondo, pues sí que va a ser mejor el agarre prono, pero en el agarre supino, pues qué deciros, a lo mejor en torno hasta las 5 repeticiones o 10, sí que es mejor el agarre supino. Yo cuando estuve haciendo la domina de un brazo, haciendo las planificaciones, de hecho utilizaba las anillas porque además te permite hacer una rotación y, bueno, es como más natural la la posición de la muñeca deja de ser un problema y sí que es más sí que era más interesante, ¿vale? Si hablamos de fuerza pura, ya os digo hasta 5 o 10 repeticiones nos va a funcionar mejor el agarre supino mirando hacia nosotros. Si hablamos de más, pues ya seguramente sea sea lo otro. Sí que os recomiendo para todas las para la gran mayoría de de vosotros, sino casi todos, ya os digo, salvo que sea alguien, bombero que está preparando una prueba específica de, de muchas dominadas que ahí no cambiaremos tanto el agarre sino si algún día, que la gran mayoría de vosotros y vosotras, el 95% <coughs> hagáis que hagáis dominadas, ir variando el agarre, ¿vale? Agarre pro en una serie venga, la, la que menos nos cuesta es con agarre supino, pues esa serie la dejamos para el final y así nos aseguramos a acabar las repes agarre debate de béisbol, ¿vale? Agarre mixto cambiando una y otra agarre si tenéis la, la opción, estas estas que son así como que las manos se miran en oposición, bien, hay infinidad, vale podéis variarlo, con el remo invertido también, pero depende cómo esté la barra de baja, eh, nos va a costar quizá más, vale entonces el, el, el remo invertido quizá el agarre supino es demasiado forzado, con las manos mirando hacia nosotros, pero igual un agarre mixto puede ser interesante, vale pero ya os digo, no lo veo tan importante, en el remo invertido veo más natural el agarre prono, como las dominadas, que sí que os recomiendo cambiarla Entonces, haced esto. Eh, si tenéis que hacer, por ejemplo, tres series, pues hacemos una serie dominada prona, que estamos flojetes, venga, pues hacemos las dos siguientes supinas. Y si no, al revés, ¿vale? Pues hacemos dos pronas y la última supina. Y luego ya, cuando hagamos más series, pues puedo meter agarre mixto y demás. Bien, continúo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, pues sigo para adelante. Vamos a ver. Vista, vale. Colocar barra de dominadas con anillas. Tengo una barra para poner la, tengo una duda para poner la barra en la parte de las anillas. A ver si te ocurre algo, ya que las anillas penden poco hacia los lados. A ver si podrá poner alguna clase de barra cogida en la franja de las anillas sin que se interrumpan. Me dice si se si te ocurre algo que veas más apropiado. Saludos, Fernando. Bien, Fernando me estuvo mandando, se está poniendo ahí como una especie de, de gimnasio súper chulo y digamos que en, en, el, en el, va a poner una barra de dominadas sí, en el techo tenía como para poner una barra de dominadas y de ahí también quería hacer los anclajes, como tenéis en el en, la, en mi gymencasa.com material, tenéis ahí como colocar las anillas en un, en, en un techo, ¿vale? Cómo hacer el atarar el forjado y demás para hacerlo en plan bien. Si que no bueno, si no buscáis en Google cómo colocar anillas en un piso en mi gym en casa y lo tenéis ahí. Entonces, en principio había había pensado poner una barra de techo y aparte lo, los acoples de las anillas. ¿Qué pasa? Que al final la barra, como suelen ser barras pues que tienen diferentes agarres, ya que ponemos una de estas anclada al techo, no pues que tenga diferentes opciones de agarre, que al final pues nos entorpecía, o nos chocábamos con la barra, las anillas no quedaba limpio y tal, entonces lo que os recomiendo, si vais a hacer un anclaje del techo y también barra, o sea barra y anillas, es que pongáis... Eh, las anillas colgadas de la barra, es decir, una barra pues que tenga diferentes opciones, no una, una barra limpia como esta, que además esto es una barra de pared, ¿vale? O de bueno, mejor dicho, del marco de la puerta que se coloca por presión, este tipo, ¿no? ¿Vale? Una barra bien atornillada al techo. Y ahí sí que os recomiendo que colgáis las anillas de ahí, ¿vale? Y cada vez que la pongáis las podéis poner y quitar, pero veo que es más que más fácil que si sí, que no ponerlas como estaba siendo el caso de querer anclar dos cosas a la vez o si no poner las los anclajes del techo de las anillas, que lo que mola es que solo se ve lo que es la argolla incluso si la pintas de blanco queda súper disimulada y luego pues tú puedes poner las anillas y quitarlas es que es una habitación de paso o un sitio un poco que a lo mejor no quieres que estén ahí en medio no y quizá poner si no la, la barra de dominadas en una pared vale pero si queréis solo poner un elemento la barra de dominadas de techo la verdad que están que está muy bien y, y de ahí colgamos las anillas de hecho hay incluso hasta barras dominadas de techo blancas, que yo no lo sabía, para pues, disimular esto, no para colocar yo que sé si estás en una casa o en un piso, pues para que dé menos el, el cante. Otra cosa, hablando de material así más minimalista, simplemente con las anillas podríamos entrenar sin ningún problema, ¿vale? Es decir, tú te cuelgas las anillas y tú te puedes hacer, mira, tu remo invertido, tu remo bisagra, los que son ya intermedios para el calentamiento y luego las dominadas las podemos hacer ahí. Sí que es cierto que, que nos va a costar un poquito más o bueno no sé si va a cuesta más o no pero digamos que el movimiento cambia un poco vale porque la barra es un elemento fijo digamos que activamos alguna musculatura de, de forma diferente los que hayáis hecho no bueno, sabéis de qué de qué hablo como cómo se nota pero que podemos hacer la, la, las dominadas perfectamente en las anillas es decir subimos bien la anilla para que nos quede a una, en una postura cómoda vale que esté alta que no nos colden o sea que no que estemos bien con los brazos estirados y podemos hacer ahí las dominadas es decir yo si solo puedo utilizar un elemento para entrenar, me dicen barra o anillas, anillas vale por eso hice el vídeo este, para ponerlas en, en el techo de un piso, porque es que tú las pones ahí las, las anillas bien colgadas con las cintas y tal y puedes hacer dominadas, puedes hacer lo, lo que os dé la gana, vale, dominada remo invertido lo que hemos visto, buenas Dani eh, no sé si Dani ha cambiado de título o de o ha venido bueno, en cualquier caso bienvenido entonces, eh, lo que os decía Barras, si, si vais a poner un solo elemento, que sean las, las anillas, es un poco engorroso la instalación, pero pero merece la pena porque luego las quitas y, a, y apenas se ve, incluso puedes hasta quitar el cáncamo y aquí no pasa nada, ¿vale? No vemos nada. Que queréis poner barra y anillas en el mismo sitio, es decir, compartiendo anclajes, creo que va a ser, que se van a chocar y va a ser molesto, es más, cuando hagáis dominada vais a tener que estar quitando las anillas o nos van a molestar, entonces... Mi recomendación, si quieres poner barras sí o sí, es que cuelgues, eches la cinta de las anillas por encima de la barra y lo tengas ahí preparado, ¿vale? Fernando, bueno, pues listo, paso siguiente pregunta. Si hay alguna, me decís, ¿vale? Ver, chatea, ¿vale? Podéis mandar mensajes además si queréis por aquí, ¿vale? Me la mandáis por aquí o me lo decís y la, y la vemos. Bien, siguiente pregunta, si no intervenís quedarán dos, ¿vale? Escalada y entrenamiento de fuerza. Me nace feliz está Esta es interesante. Hoy voy a ir a escalar. ¿Sustituye eso el entrenamiento de calistenia que debería hacer esta tarde? feliz Bien, interesante pregunta. Vamos a ver esto porque digamos que podemos extrapolarlo, no a todos los deportes, pero sí a otros deportes o otras disciplinas que, que podéis hacer en vuestro entrenamiento. Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué? Félix está haciendo, creo que está empezando a hacer ya dominadas, lleva varios meses entrenando, y empezó con el plan de calistenia básico haciendo flexiones, remo invertido y zancadas y ahora ya está incluyendo también además el ejercicio de las dominadas, entonces va a escalar hoy porque escala, vamos a ver dos ejemplos vale para porque es, es importante el detalle una vez al mes queda con sus colegas y se van a escalar todo el día ahí a patones a hacer escalada deportiva y se pasan todo el día pues escalando, realmente no sabe depende con quién vayan a hacer vías más difíciles o más fáciles, pero no va a ser un entrenamiento ahí en principio, pues una de reventarte, sino bueno, hacer un día una actividad diferente, trabajando una musculatura diferente, ¿no? Esto llevado al campo un poco del ejercicio. Entonces, en ese caso, si lo hacemos de forma esporádica, por ejemplo, una vez al mes, no es algo importante, no es algo relevante, porque es un día cada mucho tiempo. Entonces, imaginaos eh, no sé los que es igual sabéis un poco los que no habéis escalado nunca, escalado nunca bueno pues te tiras ahí echas la mañana en, en una zona de escalada y uno cuando pues escala el otro baja tal entonces estás ahí es un ejercicio también a nivel de pierna vale de sobre todo el gemelo bueno sobre todo el agarre de los antebrazos entonces sí que es un trabajo digamos de cuerpo completo sobre todo tren superior sobre todo imitando el agarre de, de tirar de dominadas Entonces, si lo hacemos esporádicamente y nos pegamos una palicilla, pues oye, cogemos y lo podemos quitar un día de entrenamiento, ¿vale? Para no sobrecargarnos de más. Que llegas a casa, como fue el caso de Félix, y después de escalar, dijo, bueno, pues tampoco me he pegado tanta paliza porque hemos hecho pocas vías y venga, y me apetece entrenar, ¿vale? No me veo muy cargado. Pues, entonces, cogemos y hacemos el entrenamiento y aquí paz y después gloria, ¿vale? De hecho... Eh, lo que podemos hacer es, si teníamos por ejemplo tres series de 12 repeticiones, de lo que fuera pues podemos hacer igual un par de series de 10, vale hacer un poquito menos, pero también hacerlo porque también nos va a ayudar un poco a movilizar y, y no nos va a sentar mal vale otra cosa es que llegáramos reventados de, de, del día de escalada y entonces pues no, no tiene sentido ¿no? o sea ponernos luego a hacer el entrenamiento de fuerza que vamos sobrecargados, igual al hacer el entrenamiento nos pega un tironcillo y, y vamos para atrás entonces, de forma esporádica no habría ningún problema, pero imaginaos que escala dos días a la semana o un día a la semana, yo que sé, vale de forma recurrente, es decir, todas las semanas es como nuestro deporte o uno de nuestros hobbies. Entonces aquí sí que eh, no lo sustituiríamos, porque imaginaos que si vamos dos días de escalada y quitamos dos días de fuerza, pues solo nos queda en uno, nos queda muy, muy raquítico el entrenamiento. Entonces en ese caso, y esto ya os digo, podéis extrapolarlo a natación, a remo... Eh, a, yo que sé, baile vale el, el ejercicio que hagáis a ver, por ejemplo, carrera también es interesante pero como no tocamos eh, tren inferior pues hay que en tema de tren superior no habría ninguna duda pero en ese caso sí que con la carga base que nos supone el entrenamiento este que vamos a hacer es decir, eh, la escalada, natación baile o lo que hagamos con ese carga base por decirlo de alguna palabra así técnica que tenga que ver con el entrenamiento vamos a hacer el entrenamiento de fuerza es decir, vamos a hacer lo que hacíamos antes Y también nuestro entrenamiento de fuerza, de tres días a la semana, en la mayoría de los casos, ¿vale? Esto podría ser adaptable, pero en principio, habría que ver cada caso en particular, pero en principio serían los tres días a la semana. ¿Qué hacemos? Pues que si yo, por ejemplo, escalo, imaginaos, dos días, para meter así más, que sea más claro, martes y jueves, pues esos días, por ejemplo, lunes y miércoles... Haremos, por ejemplo, remo invertido, sobre todo para también hacer retracción escapular, que nos ayude con el tema del hombro para la escalada, proteger y demás, que es muy interesante, ¿vale? Los que los que escaléis, lo digo por experiencia propia, que tuve un problema de ese tipo, el meter retracción y movilidad escapular va a ser muy interesante, entonces, remo invertido, zancadas y flexiones y, por ejemplo, el viernes ya o el lunes para estar más frescos, ¿vale? Un día a la semana sí que meteríamos el tema de las dominadas o flexiones en pica o ejercicios intermedios, ¿vale? Los que no estés en estos ejercicios no me hagáis mucho caso, pero para que veáis un poco. Entonces, sí que tendríamos que adaptar esa rutina de fuerza a nuestro entrenamiento actual, ¿vale? Y sobre todo no con idea de decir, jo, es que no puedo hacer fuerza suficiente, no, no sino que ir trabajando la fuerza poco a poco y que nos ayude eh, a prevenir lesiones y también a rendir a rendir mejor en nuestro deporte. Entonces, que es algo esporádico? Pues da un poco igual lo que hagamos, ¿vale? Da igual que nos atemos el entrenamiento o okay. que venga, pues luego hagamos un poquito, ¿vale? A ver si nos hemos pegado la paliza, no no no, no entrenemos, ¿vale? Descansamos y ya está. Pero si es algo de forma recurrente, sí que lo analizaremos y lo planificaremos el entrenamiento de fuerza acorde a ese hobby o a ese deporte extra que hacemos, ¿vale? Venga. Siguiente y última pregunta. Si no tenéis preguntas los asistentes, pues yo sigo sigo para adelante y terminamos. A ver seear entrenamiento esto justo me lo ha dicho Yago esta mañana puedes tratar el tema de lo de cómo y cuándo volver hacia atrás en el entrenamiento Yago? bien vamos a ver esto que es un tema interesante que además como, como solo decir en cuando hablo en el podcast o, o en el proyecto este esto va de aprender a entrenar de forma independiente y sin apenas materia no o sea, de que aprendáis entonces van surgiendo, porque al principio cuando empecéis conmigo, oye venga, tienes que hacer este plan, plin, plin, plin", y si hay dudas me preguntas, y a medida que vais que van pasando los meses, que vais viendo cómo funciona las semana de descarga, cómo va creciendo el volumen de entrenamiento hasta esa semana que lo asimilamos, luego surgen dudas, porque hay semanas o temporadas que tenemos molestias, que estamos estresados, que tenemos más trabajo, que no tenemos tiempo, y también se trata de enseñaros cómo ir adaptando el entrenamiento a a nuestras circunstancias de vida porque aquí ninguno que yo sepa somos deportistas profesionales y va de la, digamos delante la salud y bueno que no tiene por qué ir en ¿no? la competición pero bueno a veces está un poco reñido sobre todo el tema de lesiones pero la salud va primero, nuestra vida de personas va primero colaborar, familiar y demás y esto es una parte que nos ayuda con lo otro, no es teniendo esto en claro y esto en concepto porque si somos deportistas de élite o por ejemplo opositores Eh, las prioridades van a cambiar vale pero eh, para personas normales como somos aquí la mayoría pues esa es un poco la el marco de referencia entonces eh, me comentaba Yago Yago había empezado ya a hacer dominadas consiguió su primera dominada y vamos a poner porque no sé exactamente eh, cuántas repeticiones estaba haciendo y cuántas series pero imaginemos que su planificación eran dos series de dos repes la primera semana la segunda semana tres series de dos y la cuarta semana cuatro series de dos vale no lo sé Diego me comentó que tenía problemas Diego suele tener problemas de hombros y tal, tema postural, bueno, por lo que sea. Y de vez en cuando pues tenemos que resetear, trabajar más la movilidad. De hecho, él va aprendiendo ejercicios que le van bien, que son pues la mayoría que encontráis en el calentamiento. Y si no me preguntáis para algún tema específico, y que cuando vosotros lo vais incluyendo y vais viendo qué os viene mejor, pues ya lo vais conociendo y ya sabéis aplicarlo vosotros mismos. ¿no? Entonces, aplicando esos ejercicios, dijo, mira, esta semana ya me toca meterla de más caña, por ejemplo la de cuatro series de dos repeticiones, la semana sabéis que las semanas, normalmente los planes suelen ser tres semanas aumentando de volumen, dos series, tres series cuatro series, bueno dependiendo vale del plan y luego la, la cuarta semana es como de descarga, hacemos la mitad de carga de trabajo para asimilar el entrenamiento que hemos hecho hasta ahora, entonces Diago se dio cuenta que la tercera semana, la de más volumen estaba muy cargado, le estaba dando problemas el hombro, y dijo mira paro, hago semana de descarga y vuelvo en vez de la primera, segunda, tercera, me vuelvo al ciclo, es decir, al mes anterior, ¿vale? Para cogerlo con más inercia y no tener problemas, porque ya me estoy resintiendo. En principio, parece que no es del entrenamiento, pero bueno, digamos que la dominada tampoco contribuye, ¿vale? Pero si hacemos el nuestro entrenamiento de movilidad, es decir, nuestro calentamiento correctamente, no tiene por qué dar problemas. Pero si tenemos un problema específico de rotación alza delante del hombro, pues tenemos que ser más precavidos aún, ¿vale? Entonces, lo que intento transmitiros es eso, el tener... El, que seamos ese autocuidado, ¿vale? Con el entrenamiento y no querer ir para adelante. Que además veo, ojo, que cada vez vosotros vais siendo más conscientes con eso, lo cual me alegra porque no normal es que cuando entra alguien, sobre todo los más jóvenes, sobre todo los chicos, somos más de venga, venga, venga y yo tengo que estar sujetando que no, que no vayas tan rápido, ¿vale? Hay algunos que vais rápido y vais bien, pero otros que es mejor cuidarse entonces No hay mejor manera que, que conocerse para saber cuándo vamos rápido y vamos lento. ¿no? Entonces, bueno, Iago Pues eh, me comentabas, entonces pasó a hacer una repetición de nuevo y a comenzar no un mes más atrás, sino dos meses más atrás, ¿vale? Suponiendo que hiciéramos dos repes, que os digo, ahora no me acuerdo. Entonces, resumen, imaginaos que estamos haciendo el plan que sea, segunda semana y vamos a empezar la tercera, y vemos que tenemos molestias donde sea, los codos o lo que, ¿vale? La parte que sea, que tenemos problemas. ¿Qué hacemos? Eh vamos a ver, ha sido solo un día que a lo mejor me da un golpe con una mesa, bueno, pues vamos a ver qué pasa siguiente día, oye, que molesta, vale pues semana de descarga, aunque no toque, vale, aunque no toque, le vamos a meter, oye, sobre todo preguntarme si tenéis dudas, oye, mira, me ha pasado esto y yo os, os digo también, vale, que también tenéis los que tengáis ahí el soporte, entonces eh, metemos semana de descarga y empezamos, imaginaos que empezamos, no la que nos tocaba pero si no hemos acabado las cuatro semanas, es decir, las tres normales, por decirlo así, la de descarga Eh, no seguiríamos al siguiente bloque, salvo que nos hayamos a, a soltado un día que haya sido por... que no podíamos por trabajo, ¿vale? Pues ahí sí lo podíamos ir. Pero si es por alguna molestia, vamos a ir para atrás. Empezamos de ese bloque la semana 1 Oye, sigo teniendo molestias, no pasa nada. Otra semana de descarga y nos vamos al mes anterior, ¿vale? Lo que quiero transmitiros, y ya por cerrar esta pregunta, y algo básico es decir, siempre caer, caed en el lado de la precaución, ¿vale? porque yo lo que os digo siempre, si vais a estar entrenando toda la vida haciendo ejercicio, pues qué más nos da perder un mes que no es perderlo porque al final no nos vamos a lesionar y vamos a seguir la, la, la progresión lineal esta, ¿no? porque fijaos una cosa con semanas de descarga y demás si una progresión es lineal, si tú cada mes metes una dominada más si pudieras seguir eso que es que es imposible a lo largo del tiempo en un año estarías 12 dominadas, pasarías de 1 a 12 en dos años 24 y en 5 años 60 dominadas, que no va a pasar, ¿vale? Pero entonces ya conseguir esa progresión lineal, pues ya vamos bien, que perdemos un mes o que el, nuestro cuerpo nos dice, "Oye, déjame un mes más." Lo metemos, ¿vale? Pero se trata de que de que podéis seguir entrenando toda la vida y que una lesión pues que obviamente las lesiones llegan, ¿vale? Y, y pues nos pasará por una cosa o por otra y, y no, no son evitables al 100%, pero por lo menos que, nos, que por nuestro lado en el tema de la planificación que no pequemos, que no pequemos por ahí. Otro ejemplo totalmente distinto al de ya, imaginamos un opositor. Mira, me duele el codo, voy fastidiado, pero es que mmm, llevo ya, estoy haciendo 18 repes. Imaginaos un plan de dominadas con muchas repes, ¿vale? De aumentar repeticiones. Y tengo la opo el mes que viene. Pues mira, métete semana de descarga y la siguiente empezamos otra vez a saco. Y aunque acabes la opo con una tendinitis de la leche, pero consigan meter en vez de 16 dominadas 18, pues nos vale. Porque luego nos da igual, porque la prioridad no es seguir entrenando toda la vida, que sí, pero en este caso es una prioridad concreta para una oposición para llegar a conseguir el máximo número de repeticiones dentro de una semana, 2, 3, cuatro o cinco, Entonces, ahí sí, ¿vale? Ahí sí que podemos pisar el acelerador y forzar un poquito la máquina, que luego ya nos recuperamos dentro de un mes y ya está y la semana siguiente ya haremos lo que lo que haremos, ¿vale? Se entiende un poco la idea. Entonces, salvo casos muy concretos de opositores, deportistas profesionales y demás, a nosotros eso no nos, no nos sirve, vale no nos merece la pena ese riesgo extra de querer seguir la planificación si vemos que el cuerpo nos está dando eh, síntomas de que hay vale Dani me dice, hola a todos, una pregunta, a mí las zancadas me parecen un ejercicio magnífico, a mí también Pero qué pasa si por ejemplo puedes hacer fácilmente 50 repes, es mejor cambiar de ejercicio, ¿te parece una buena evolución las zancadas con salto? Sí, a ver, eh, Dani Qué plan estás haciendo, qué planes estás haciendo? Bueno, ponmelo por ahí. Ahora mismo no, no te tengo no te tengo fichado. Bueno, dime eh, qué planes estás haciendo. Sí, ¿vale? A ver, los ejercicios básicos de de calistenia son remo invertido, zancadas y eh flexiones. Vaya, estoy despistado. Entonces, imaginaos que zancadas te haces 50 reps, imagino que será 25 y 25. Cuando hemos llegado en torno a las 15 repes con cada pierna, o sea, lo que serían 30 totales, digamos que ya tampoco hay demasiada beneficio, o sea, el beneficio, pues, a nivel hipertrofia, a nivel densidad ósea, a nivel metabólico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla de este ejercicio, digamos que hemos llegado un poco al techo, no a ver, si sí que, joder, pues si te haces en vez de 30, te haces 60, va a ser un poquito mejor, pero no va a haber diferencia. Sí que vamos a ganar mucha más diferencia cambiando de ejercicio, cambiando de patrón de movimiento y metiendo otra vez rango de intensidad mayor, bajando las repeticiones entonces, por ejemplo eh, sí, claro que tienes tienes que subir de intermedio, vale, entonces yo sí que haría, estás con un plan intermedio, eh, uno de los mira, te contemos mi, el ejemplo mi ejemplo, uno de los días sí que lo dejaría con zancadas hasta 15 repes, vale, por ejemplo 15, 15 y 15 que serían 30 15 con cada pierna, entonces el resto de los días, si estás haciendo un termite, haciendo otros ejercicios, ¿no? Eh, sentadilla lateral o estarás haciendo subidas al cajón, bueno, no sé, o incluso pistol Entonces, sí que uno de los días de la semana, sí o sí, deja las zancadas, ¿vale? A mí también es que me parecen genial. A modo prevención de lesiones, a modo, yo qué sé, llámalo como quieras. Y quédate en 30 repes, no hace falta que hagas ni 50 ni 40. Tómatelo a modo casi como de recuperación pero haciendo ese ejercicio. Yo, yo yo hay un día a la semana que le trabajo de pierna hago en eh, modo mantenimiento eh, zancadas y me hago un total de 30, bueno, o sea, series de 30, que son 15 con cada pierna. Me puedo hacer 40, me puedo hacer 50, sí, que me puedo hacer, no sé, las zancadas te puedes hacer hasta que hasta que te aburras casi, ¿no? Cuando llegas a un nivel de fuerza. Pero no no necesito hacer más. Entonces, lo que lo interesante de esto y ahí voy con la yo creo la clave es que tú te haces tus series de 15 con cada pierna por ejemplo, 30 30 repes de, de zancadas y así el día que hagas tu ejercicio de intermedio, por ejemplo, subidas al cajón o sentadilla lateral o pistol o lo que o lo que estés haciendo, puedas ahí empujar y avanzar más. ¿Se tiene un poco la idea? Si, por ejemplo, tú haces zancadas eh, subidas al cajón y sentadilla lateral si te exprimes al máximo o cerca del máximo el día de zancadas, el día de de ejercicios intermedios va a estar un poco más cansado o a lo mejor no vas a de cansado pero la musculatura sí va a estar un poquito más resentida y no vamos a poder eh, avanzar eh, tanto en ese en ese aspecto entonces yo ahí sí que cogería y eh, dejaría las zancadas en modo mantenimiento con estas 15 reps de cada pierna y me exprimiría en eh, los ejercicios intermedios vale intentaría exprimir ahí un poquito más en ese lado las zancadas con salto las zancadas con salto, ¿cómo se llaman? jumping jacks, no, eso es otro, bueno las zancadas con salto eh, serían iguales o sea, tú, tú te pones en la, no lo voy a hacer porque me ha salido el plano pero eh, o sea, puedes hacerlas caminando ¿vale? como normalmente recomiendo las zancadas normales, tú haz cada pasito, que viene ahí con el dedo, ¿eh? o sea, desplazándote o, o se puede dar el salto y aterrizar, el salto y aterrizar o las zancadas yo creo con salto mejor en el sitio puedes hacer salto, cambias en el aire puede ser interesante las zancadas con salto también, pruébalas, empieza con cuidado, vale porque el tema de ejercicios de impacto está genial, o sea, de hecho lo recomiendo, vale pero la, la precaución que hay que tener con ellos es que eh, empieces con ellos con cuidado, entonces mételos también, puede ser interesante, incluso puedes hacer una serie de cada, yo es que no dejaría de hacer las zancadas, bueno, aunque sean con salto, pero no dejaría de hacer las zancadas normales, a cambio de las zancadas con salto, no lo sé, ahí no sé, prueba, es cuestión de probar, Dani, pero si sí es un ejercicio interesante, ¿vale? O sea, puedes probar. En vez de zancadas zancadas con salto, o puedes hacerte una serie de cada, puedes hacer la primera serie a modo de calentamiento de zancadas normales y luego meter con salto, ¿vale? Además, esa metemos esa parte de explosividad que no las tenéis normalmente en los planes y puede ser muy interesante. Así que en el plan de fuerza para ciclistas metemos el tema pliométrico, el tema de saltos que activa fibras musculares muy rápidas, que que es interesante. Pero los planes de fuerza normales no los tenemos Entonces sí, prueba las zancadas con salto ¿Vale? <coughs> Perdón eh, Ya te digo, puedes ¿Cuántos días hacer zancadas? Dani, ¿estás por ahí? Si hacemos Imaginaos que estás haciendo dos días zancadas Y un día subidas al cajón Sí que está perfecto Meter un día el uno Vale, entonces no, claro O sea, si hiciéramos dos días Uno con salto y otro sin salto Pruébate un pruébate un ciclo de un mes a meterlas con salto y ves qué tal, ¿vale? Y ya está, tampoco te... A ver, que no me gusta quitar el ejercicio de zancadas normales de la planificación porque me parece un ejercicio genial, pero si las haces con salto tampoco las estás quitando, ¿vale? Sí que es un poco... Alguna fase del movimiento la vamos a trabajar menos, algún rango del movimiento debido al, a la explosividad, pero tampoco me preocupa demasiado. Entonces, si sí, metelas con salto, empieza con cuidado, ¿vale? Si te pudieras hacer con cada pierna, yo qué sé, 15, empieza con 10 y a ver cómo sienta el cuerpo, vale porque es posible que la semana que la semana siguiente o sea, perdón, que el día siguiente diga, juegue que agujetas tengo, ¿vale? porque al meter ejercicio nuevo y encima priométrico, lo vamos a notar eh, presta atención al aterrizaje y poco más y que colo cuando haces el las zancadas, hazlas mejor en el sitio y así te fijas bien que los pies eh, aterricen más o menos en el mismo sitio es decir, que por ejemplo el pie derecho no aterrice mucho más adelante que el izquierdo y para atrás igual vale Dani pues ya me cuentas a ver qué tal si quieres eh, manda un mensaje cuando lleves con ello un par de días, y me o son sea, un par de semanas haciéndolo si... y si quieres lo... lo corregimos y tal, ¿vale? ya os digo podéis sustituirlas con salto, tampoco veo mayor problema, idealmente yo dejaría eh, las... las normales un día pero bueno, tampoco es una cosa demasiado relevante si encima las haces con salto ¿vale? no, así queda ni perfecto, sin problema bien, pues si no más preguntas cerramos el directo de hoy y el mes que viene pues nos vemos con otro Nada, gracias a ti Dani Bien, pues nada eh, Muchas gracias a, a todos los que habéis asistido A los que lo escucharéis luego en, en diferido Y poco más Lo dejaré también en formato eh, audio Por si solo queréis escucharlo ahí En miyemencasa.com barra directos Que ahora está en el menú principal arriba Lo de los socios Tenéis ahí lo también en socios la pestañita directos y poco más lo he dicho muchas gracias a los participantes y ya sabéis nos, nos, me podéis contactar desde el apartado contactar o en el grupo de Telegram así que lo he dicho muchas gracias a todos por participar y hasta luego hasta luego